RCR presenta Informe RCR Especial Amigas y amigos de RCR 750M, les saluda Daniel Lara y en este informe especial de este año 2016, en esta programación especial que hemos preparado para ustedes para estas fechas、eh, decembrinas, hemos、eh, preparado. Un tema bien interesante con el cual、eh, esperamos tener una, más que una conversación, una tertulia con ustedes y con nuestra invitada. Por supuesto, quiero, antes de todo esto, decirles que estamos trabajando para ustedes, desde la Dirección General de la Emisora Jaime Nestares, en la gerencia de información Javier Pereira Díaz, en la gerencia de producción Claudia Camperos, en la producción de este informe especial. Génesis Ochoa, y en la edición y montaje y en los controles, obviamente, nuestro querido amigo Ian Martínez. Bien,、eh, hay algo de lo que a mí siempre me hubiese gustado hablar,、eh, un tema que, que, que me gusta mucho, porque a mí me gusta mucho el cine. Pero como ustedes saben,、eh, están acostumbrados a escucharme en mi programa. Hablando de cosas completamente distintas al tema cultural, normalmente, hablando de política y de la política que nos agobia, sobre todo. Pero cuando me proponen, entre otros temas, para tocar en estos informes especiales el tema que yo, del cual me gustaría hablar dentro de la lista que había, vi que había el tema del cine venezolano y pensé en dos cosas. Uno, en lo mucho que me gusta el cine. Dos, en lo poco que he visto cine venezolano últimamente. Y la tercera cosa, dije dos, pero hay una tercera cosa además: es que qué bueno sería lograr、eh, que en esa conversación hablar con una persona a la cual le tengo mucho cariño y conozco desde hace ya unos cuantos años, no voy a decir c u a n t o s para no d e s c u b r i r n o que es mi gran amiga Carmen Luis u g e t o Carmen, bienvenida, gracias por estar acompañándome. Hola Daniel, bueno, gracias por la invitación. Carmen Luis Ugueto es crítica de cine. Carmen Luis Ugueto、eh, eh, se ha dedicado a, la, a, a hacer lo fundamental que tiene que hacer alguien que quiera saber de cine, que es ver películas. O sea, lo primero que uno tiene que hacer, si uno quiere saber de cine, es ver, ver mucho cine. Y、eh, Carmen ha visto muchos cines y ha escrito mucho sobre esto. Es columnista de la revista Dominical y del portal desde la plaza.com.、Eh, bueno, Carmen, fíjate algo sobre el cine venezolano. Hay un, había un cuento sobre el cine venezolano, una, dentro del imaginario、eh, popular venezolano se decía que el cine venezolano era una cosa de prostitutas, de borrachos y de groserías. Eso era el cine venezolano hasta hace un tiempo. De hecho, yo recuerdo que una vez en, en uno de los incidentes.、Eh, Uno de esos incidentes bochornosos que dejara para la historia el presidente Chávez. Hablando con gente del entorno cultural, por cierto, con, hablando particularmente con, con Román Chalvo, que estaba allí presente, el señor、eh, el presidente dijo una cosa así como:、eh, bueno. Cuando crearon la Villa del Cine, creo que fue eso. Por fin vamos a hacer un cine distinto y no esas cosas de prostitutas y borrachos y groserías. Diciéndolo delante de, de Román Chalvó, que su filmografía es quizás la que es principalmente acusada por eso, por el pez que fuma, por la gata borracha, por todo lo demás. ¿El cine venezolano hoy, Carmen, cómo lo ves tú? ¿Sigue estando dentro de ese cliché popular o ya se puede decir que el cine venezolano es otra cosa? Realmente ese cliché es eso, un cliché. Porque el cine venezolano, en toda su historia, tiene un montón de películas que no son necesariamente ni de malandros ni de prostitutas.、Uh -huh. Incluso el mismo Roman Chalbó hizo comedia, hizo otra clase de películas. Lo que pasa es que yo creo que, como en Venezuela, la gente la memoria la tiene como muy c o r t i c a、uh -huh. Siempre vinculan al cine venezolano con esas tres cosas. Pero por lo menos el mismo Roman Chalbó tiene una película. Eh, con Miguel Ángel Landa,、eh, que se llama Ratón en Ferretería, que、uh -huh. es una comedia.、Uh -huh. Ahí no hay prostitutas, no hay malandros.、Uh -huh. <ríe> es otra cosa totalmente diferente.、Uh -huh. Hay drama, hay romance, hay comedia.、Uh -huh. O sea, yo creo que eso. Lo que pasa es que cuando el presidente Chávez creó la Villa del Cine,、uh -huh. él, como que quiso hacer otra cosa. Creyeron que, era la, que iban a inventar algo, pero no es cierto, porque. El mismo Roman Chalvo, o sea, su primera película no tiene nada que ver con malandros, es de 1950, caín adolescente,、uh -huh. es un drama.、Uh -huh. O sea, realmente、eh, todos estos temas,、eh, vincular al cine venezolano con la c h a v a c a n e r í a y con la vulgaridad y, con, y con, bueno, con cosas que en realidad sí son parte de, de nuestra identidad, porque lamentablemente en América Latina, no solamente en Venezuela, los malandros y esos temas de violencia. Eh, el cine al final es un reflejo de la realidad. Y bueno, son temas que tienen que que se tocan en el cine porque porque son son expresiones de, de lo que vivimos todos los días. claro Pero también ha habido otra clase de filmografía.、Uh -huh. Este año murió Mauricio Warlestein、uh -huh. y es un director. Bueno, él es mexicano, pero hizo toda su filmografía en Venezuela. Y es un director que para nada manejaba esos temas. Él más bien. Jugaba mucho con el romance y con otra clase de, de temática dentro del cine.、Uh -huh. Ahora, fíjate algo, Carmen. La otra, la, la otra acusación hacia el cine venezolano era,、eh, por supuesto, cosa que es, parece que común, en, por lo menos en Latinoamérica, pero que yo sepa, también es una, era una,、eh, una preocupación de los que hacen cine. En países como España, en países como Francia, en países como. como en buena parte de los países、eh, del tercer mundo, que es que su cine siempre está en minusvalía frente a Hollywood. Y normalmente, en el caso de, de Venezuela, decir una película venezolana, bueno, seguramente debe ser mala, porque debe tener pocos recursos, debe ser una cosa ahí no muy buena. Eh, hay, hay, eh, ¿Cómo contrariar eso? O sea, ¿cómo decir, no, mira, en el cine venezolano hay cine bueno y hay cine malo. Y no necesariamente el cine venezolano, por ser venezolano, es malo. Es que eso también es una mentira, porque fíjate que incluso un director que él hizo cine con, en estos tiempos, Luis Alberto Lamata,、uh -huh. que es el director de la película de esta famosa, que en realidad no sé si fue al final un fracaso, que es El hombre de las dificultades, él tiene una película como Desnudo,、uh -huh. desnudo con Naranjas,、uh -huh. que e l g u i ó n bueno, es de César Miguel Rondón, y、uh -huh. es una película que tiene mucha calidad.、Uh -huh. Fue filmada en exteriores. Y la, es una película. Bueno, las personas que no la han visto、uh -huh. podrían buscarla. Está en internet, he visto que está la película y tiene un nivel de calidad alto. Uh -huh. Es muy buena película, está muy bien. Y, y esa, esa alta calidad, esa alta factura que pueden tener películas como Desnudos con Naranja, como por ejemplo Cien Años de Perdón. Cien Años de Perdón. Ejemplo, como por ejemplo Golpes a mi Puerta. Esas peli、eh, como por ejemplo Disparen a Matar. d i e n a Matar, que quizá, también es,、uh -huh. de un, es de un director que e s t a b a relacionado con el gobierno de algún、uh -huh. modo. Creo que ahora、uh -huh. es diputado, Carlos Aspurba.、Uh -huh. Disparen a Matar es una película impecable、uh -huh. que no tiene problemas técnicos, tiene unas grandes actuaciones. Está Malia Pérez Díaz,、uh -huh. eh, Giancar Alvarado. Giancarlo Simacas, Daniel Alvarado.、Uh -huh. Negranja Irlanda. Pero fíjate,、eh, q u i z á Disparen a Matar no entra en este, en este grupo de lo que quiero ejemplificar. De películas muy buenas, de alta factura, bien hechas, pero que no tienen taquilla. Disparar a matar no fue, no fue ese caso. Yo recuerdo que Disparar a matar fue una película, una de las grandes películas taquilleras, por lo menos en su momento, ¿no? Superada luego por otras, pero, pero Disparar a matar fue muy vista. Pero quizás desnudo con naranja, s Cien años de perdón, golpes a mi puerta, a pesar de ser muy buenas, no tuvieron taquilla. Sí, exacto. O sea, a la gente no le gustó. No sé, yo creo que、eh, en Venezuela en general lo que llaman el cine de arte o el cine de autor,、uh -huh. independientemente de que sea venezolano o de que sea extranjero,、eh, tiene poca acogida entre el público.、Uh -huh. Aunque bueno, ahora hay una película que ha ganado, el director ha ganado muchísimo dinero con ella y que está considerada de arte, que es desde allá.、Uh -huh. eh, particularmente no me gustó mucho, pero es una película que está muy bien. Y no sé si, yo no sé si en Venezuela. Tuvo buena taquilla, pero afuera sí le fue muy bien. Hay casos de directores que no le pueden gustar mucho y de repente hacen una mala película. Eh, eh, por ejemplo, yo recuerdo、eh, en el caso de, de Román Chalvo. Yo, particularmente, tengo mi. mi con el caso de, de, de, del Pez que Fuma, siempre he dicho que para mí el Pez que Fuma es, es una representación de la historia de Venezuela y de Venezuela como sociedad. Donde, donde el, el, ese, ese burdel termina siendo el país, donde las prostitutas terminan siendo el pueblo y donde quienes regentan el burdel termina siendo la clase política. Pero cuando uno ve a lo que fue el,、eh, esa película, El pez que fuma, de Román Chaló, y ve el c a r a c a s o uno sinceramente se siente profundamente decepcionado. Porque no, no por el, la, la, el mensaje político que pueda tener, sino porque uno ve la película y se a b u r r e La película es mala. Está muy mal y, sobre todo, ¿ves? tiene problemas a todo nivel:、uh -huh. nivel de actuaciones,、eh, el, todo lo que es el guión no tiene、uh -huh. ningún sentido,、uh -huh. la musicalización. Sí, o sea la, que... Realmente es otro, es otro chalbó.、Uh -huh. Sí, es otro, otro uno, chalbó. Uno piensa en su primera película, en、uh -huh. Caín Adolescente, y eso. Uh -huh. Y nada que ver, ¿no?、Uh -huh. Pero bueno, es r o m á n Chalvoy tiene toda su, pero, su tradición. Claro, pero por ejemplo, el caso de Carlos a p u r o Yo he visto. Un gran cineasta. ¿eh? Yo no he visto una, una、eh, obra mala de Carlos a p u r o Él、Yo tengo que、bueno. decir que una de mis películas favoritas es, es Amaneció de Golpe. Amaneció de Golpe es muy buena. Y siento que es muy, muy, muy, muy. Un ejemplo muy bueno de cómo se puede tener una posición política e intentarla expresar en una obra y que la obra quede bien. Y de un modo objetivo, porque él, él trata allí de jugar. Todos sabemos lo que él quiso decir y,、uh -huh. y del lado de quién él está.、Uh -huh. Pero en la película él refleja las caras de mucha gente. Son、uh -huh. varias historias y tú al final escoges la que mejor te funciona a ti.、Uh -huh. Pero claro, ya, y sobre todo ya después del tiempo, uno sabe con quién estaba él. ¿no? Claro. y por qué hizo la película? Porque él、uh -huh. no entiende el cine. Bueno, al parecer por su obra, ¿no? Él no entiende el cine sin, de un modo que no sea para dar un mensaje. Su mensaje estaba claro, pero es un tipo que sabe. Sabe hacer cine. No sé por、uh -huh. qué no ha vuelto o por qué el gobierno no lo ha llamado de nuevo a trabajar en la villa del cine, en lugar de estar de diputado. que... Bueno, yo entiendo que、eh, también eso puede ser una, una pérdida, ¿no? Para, para cuando ya tenemos que hacer el primer corte. Y quizás sería bueno analizarlo también, de cómo unos artistas muy buenos que, que tienen obra,、Cierto. que tienen una obra que defender, se han dedicado al hecho político abandonando. Una, eh, una labor que podría ser mucho más fructífera, inclusive para sus propios fines políticos. Pero vamos a hacer el corte y al regreso vamos a conversar un poco sobre eso. Estamos hablando con Carmen Luis Ugueto, crítico de cine, sobre cine venezolano y sobre cine en general y sobre la vida. Y vamos al corte y ya venimos. Usted escucha Informe RCR Especial por RCR 750 AM. Escuchan Informe RCR Especial por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, con este informe especial. Les habla Daniel Lara en esta conversación con Carmen Luis Ugueto, crítico de cine. Estamos hablando de cine venezolano y estábamos en el corte anterior hablando de esa gente que en Venezuela se dedicó al cine, se dedicó al arte, se dedicó a la expresión a través del arte. Y que en medio de, de esta situación de politización de la sociedad en todos, sus, en todos sus ámbitos, en todos sus aspectos, termina creyendo que desde la actividad partidista lo va a hacer mejor que lo que podrían hacer desde su posición como artistas. Ejemplo,、eh, tú has hablado de Carlos Apuro, ¿no? hemos hablado de Carlos Exacto, Apuro. Exacto, un gran director, un gran cineasta. Un gran cineasta, realmente.、Pelic、Disparen a Matar.、Uh -huh. Es una película que, bueno, no sé, me imagino que hay una generación que no la ha visto.、Uh -huh. Y en esta época es una película que se mantiene totalmente vigente.、Uh -huh. Correcto. Sobre los abusos policiales. Pero es que. Y sobre la doble moral de la sociedad y、Correcto. el modo. Sí. No, y él hizo, aparte de eso, tiene una labor de, como documentalista. Muy importante. También, sí.、Eh, cuando con estos documentales ha estado muy preocupado con el tema ambientalista en Venezuela, sobre、eh, los indígenas, sobre la situación Exacto, de los indígenas、sí. y sobre la libertad de expresión. Y no por nombrar la soga en Casa, en Casa del Orcado, pero hay un documental corto, está en YouTube, que se llama Detrás de la noticia, donde Carlos Apuro hace un recuento, es un corto, un documental corto de una cosa así como Veinte minutos. Donde hace una especie de gran denuncia, que sería muy bueno verlo hoy, sobre lo que era el problema laboral que existía entre una empresa perteneciente al mismo grupo de esta emisora, el Diario de Caracas, y los periodistas y el Sindicato Nacional de la Prensa en ese momento, en el año 80 y, 80 y algo, ¿no? 83, 84. Y es interesantísimo cómo ese documental visto hoy, tú te das cuenta, número uno, está muy bien hecho. No, el, el documental. Número dos, las posiciones claras de las personas que estaban allí. O sea, tú ves allí a personajes como Elena Salcedo en aquel momento y la ves hoy y la dimensión que tú tienes de Elena Salcedo, eh, eh, o sea, la conoces. Cuando tú ves al Marcel Granier, la posición de aquel momento y hoy, cuando tú ves al mundo Chirinos, que aparece como una estrella en ese documental, En aquel entonces, y con todo lo que sabemos hoy, o sea, tu, la dimensión que ese documental tiene es espectacular. ¿Por qué Carlos a p u r ó a no nos está haciendo documentales sobre esta Venezuela hoy? ¿Será que, que no quiere,、eh, en realidad, mentir, por ejemplo? No sé, de verdad, porque fíjate que Disparen a Matar también trata ese tema de la prensa, porque el,、uh -huh. el protagonista es un periodista.、Uh -huh. Y entonces muestran todo lo que es el problema que hay de los sueldos de los periodistas, la importancia de decir la verdad,、uh -huh. eh, cómo él se la s juega, el personaje que lo hace muy bien, Giancarlo Simancas,、uh -huh. por, por ayudar a la señora que le mataron al hijo, por descubrir el caso. Y es básicamente que son todos temas vigentes actualmente, ¿no? Estamos hablando de Carlos Espurua, que fue diputado por la causa e r n e、eh, electo en el 93, y luego permanece, en el, se monta en el carro del chavismo. Pero hay otro personaje muy importante de la acera contraria, que es para mí uno de los actores fundamentales de Venezuela, que es Orlando Urdaneta.、Y、Orlando Urdaneta entra en un rol de activista, de primero de periodista, luego de, denuncia, de denunciante fundamental de, de este régimen, luego prácticamente como dirigente, y hoy está exiliado. Y no hace cine. Y él es una persona. Lo que es él y Elba Escobar son gente que prácticamente está en toda la historia del cine venezolano.、Uh -huh. Casi que en todas las películas.、Uh -huh. Orlando Urdaneta, bueno, el, tú la mencionaste, la de Chalbó.、Uh -huh. De hecho, yo como que leí que ellos como que no se hablan.、Uh -huh. Bueno, porque la política metida en todo. c u a n d o él fue una estrella en, en la mayoría de las películas、uh -huh. que hizo Chalbó. Sí, sí. El,、eh, el pez que fuma.、Uh -huh. Él también actuó mucho en, en las de Mauricio Warleston, en Machu Hembra.、Uh -huh. Hay inclusive una cosa bien particular que alguna vez habrá que preguntárselo. Ojalá、eh, me toque hacerlo yo a Orlando Urdaneta: que es que él participó muchísimo en, en películas en per,、eh, dentro de personajes, haciendo un rol de, de izquierdista, de guerrillero, de activista de i z q u i e r d a Y eso, inclusive en macho y hembra, si no recuerdo Exacto, mal, él、sí. era un tipo de izquierda dentro de una universidad privada. Exacto, sí. Y,、e, y cómo... era un periodista. Y... Exacto. Era, era, o sea, tenía siempre un rol que no sería extraño que hubiese terminado Orlando Urdaneta dentro de esto, dentro de esta. De, o sea, su, la, su evolución hubiese sido sensato que el tipo terminara en el chavismo. Pero sin embargo, no. Eh, en el caso de Romancha, v o quizá también p o d r í a entenderse. Y en el caso de Apura, yo los entiendo. O sea, Yo entiendo que hay una evolución, q u llevan ido. Pero cuando uno, por ejemplo, ve una cosa que no, no sabemos de dónde salió、eh, para él terminar en la posición política que tiene, Roque Valero. Claro, bueno, él era un, un actor más que todo de televisión.、Uh -huh. Y bueno, lo que ha hecho en el cine lo hizo todo. Por su fama, por la fama que ganó en televisión.、Uh -huh. Pero ahora, fíjate, volviendo a lo que se está haciendo en,、eh, en cine venezolano. Tenemos la Villa del Cine. Pero、eh, Román Chalbó,、eh, Mauricio Wallerstein,、eh, Carlos Apurua,、eh, Carlos Oteiza,、eh, tantos otros.、Eh, Olegario Barrera. Olegario Barrera, bueno, esta, esta larga lista de cineastas venezolanos, ninguno tuvo la Villa del Cine y todos hicieron cine. O sea que no es verdad que, que se necesitaba una villa del cine para poder hacer cine. Siempre el, el costo, los costos de las películas, fue difícil hacer,、eh, uh -huh. enfrentar el hecho de hacer cine porque es costoso.、Claro. Pero sí, pero hay otras, siempre hubo el modo de hacer、uh -huh. eh, producciones.、Uh -huh. Por lo menos esta, no sé si recuerdas esta que hizo Gustavo Rodríguez. Eh, Adiós, Miami. Correcto. Bueno, esa es otra película que no es de malandros ni de grosería、uh -huh. y sería muy interesante que la gente la viera、uh -huh. porque es un poco un retrato de lo que es Venezuela, tristemente todavía, ¿no?、Uh -huh. Hay una de Miami también que es un documental que se llama Miami Nuestro, que creo, que es, que, creo que es la representación de, de cómo, yo creo que, eh, eh, cómo mostrar la forma como eh, eh, la nación se degeneró. En, en, en la frivolidad de pensar que de verdad éramos completamente, absolutamente felices y que los demás, el resto del mundo, oye, qué chimbo que no están tan felices como nosotros. Pero ahora fíjate, en, en el caso de Villa del Cine,、eh, siempre se habla de la vinculación de, de política, a nivel político, de Venezuela con Cuba. Y siempre yo escuchaba, sobre todo al inicio de este gobierno, decir, oye, ahora, si nos van a cubanizar, que nos cubanicen en deporte y en cultura. Cuba tiene una producción cultural, más allá de juzgar las características políticas que eso pueda tener, bien interesante. Tiene una, un aparato cultural que promueve a sus músicos, que los lleva, que los saca, que les graba, que los convierte en iconos. Y, y que ha tenido una interesante producción、eh, cinematográfica que, que, inclusive, se ve más que la venezolana. En, en... Y que, de algún modo extraño, denuncia un poco, ¿no? Al...、Uh -huh. A lo que pasa allá. Es, es muy raro. Nos deja ver, nos deja ver un poquito ¿no? lo, la, la cuestión. Quizás la Villa del Cine sería un intento de hacer algo parecido. No sé si tú crees que lo han logrado, si se ha logrado la Villa del Cine, ¿ha logrado algo por el cine venezolano、eh, en cuanto a proyección? Yo creo que realmente el, la, esto, el cine venezolano ha seguido su curso, porque yo creo que el cine se mantiene, de las personas, o sea, de la gente que. Creativa que quiere hacer cine. La villa del cine ha ayudado a alguna gente, pero también siento que han malgastado dinero en producciones que no valen nada.、Mm. Porque tú no puedes, por lo menos la película e s t a Bolívar, el hombre de, de las dificultades.、Ajá. O sea, yo creo que el arte no, no Tú no, puedes, el arte no puede s estar l arte puede e no después de un... De tus s intereses De políticos. l intereses políticos.、Mm. Tú no puedes poner a alguien a protagonizar una película. Porque simplemente es de tu partido.、Mm. Tienen que haber otros factores y hay que cuidar otros detalles técnicos para、mm. que la película sea buena. Claro. t ú v i s t e yo, yo no la tuve la oportunidad de verla. Yo la... la vi y es una película que tiene muchos problemas técnicos.、Mm. El mismo Roque Valero, que a mí me parece más allá de todo un, un buen actor, él era bueno en televisión y es un tipo que sí, que tiene talento, pero allí no sé qué pasó. El mismo Jorge Reyes, que él no me parece, me parece un poco frío, pero no me parece un mal actor. No, no, es una película que no, que tiene muchos huecos. Y es de Luis Alberto Lamata, que,、uh -huh. que es un buen director. Sí. O sea, que fueron. Parece que, podríamos decir que fue un encargo.、Eh, mira, hazme una película sobre Bolívar y ponme de hecho, ahí a Fulano. fulano. Esa la estrenaron al mismo tiempo que la de Alberto Arbelo, que、uh -huh. es un gran director también.、Uh -huh. Y incluso creo que el mismo gobierno aplaudía más la de Arbelo que esa. Bueno, fue muy gracioso. Cosas que pasan, no se les escapó el tiro. Ahora fíjate, de, del total de películas, vamos a hablar eh, eh, en este, ya en el final de este corte y en el que viene, del cine previo a la Villa del Cine, del cine que se hizo en Venezuela antes de la Villa del Cine. ¿Qué, qué resaltas tú? O sea, ¿Dónde ves tú lo bueno de ese cine y dónde dirías tú, oye, esto que se hizo en este momento fue muy bueno? E、incluso ahora, bueno, no sé, por lo menos ahorita está en cartelera Tamara. Yo no sé si esa película la, la hicieron con apoyo de la Villa del Cine.、Uh -huh. Supongo que todas las películas realmente de algún modo reciben、uh -huh. algún tipo de apoyo.、Uh -huh. Pero, o sea, es una película que está muy bien. Pero es que, te insisto, yo creo que está bien que exista la Villa del Cine y que presten apoyo, pero yo creo que el. el El mayor peso recae en las personas que hacen cine. Claro, pero ahora eh, eh, te, te repito: antes de que existiera la Villa del Cine, vamos a hablar de, de antes de la Villa del Cine. Si tú pudieses resaltar la, lo más importante que se hizo en el cine venezolano antes de la Villa del Cine, ¿qué resaltarías? ¿Qué películas verías? ¿Qué, qué personaje? ¿O qué, inclusive, qué, qué, qué impacto de alguna de estas películas verías o de algún director? Bueno, ahorita hablamos de Carlos Aspurba.、Uh -huh. Eh, particularmente de los últimos, no sé, 30 años de cine venezolano, a mí me gustan ciertas películas que me parece que tienen un nivel muy alto que podría equipararse a estas, por ejemplo, a Desde Allá.、Uh -huh. Que dicen que Desde Allá, Azul y Notan Rosa, que se ganó el、uh -huh. premio Goya en, en España,、eh, que esas son las primeras películas, las únicas películas que son buenas y de calidad aquí. No es cierto. Yo rescataría Disparen a Matar, Golpes a mi Puerta, de Alejandro Saderman,、uh -huh. que es una película que en este momento en que vivimos en Venezuela, yo creo que todo el mundo debería verla,、uh -huh. porque habla de los valores, de los valores y de, de la coherencia que la gente tiene que tener. Yo creo que, por ejemplo, esa película es una cinta que muy poca gente ha visto y que merece la pena rescatar. De eso vamos a seguir hablando en el siguiente corte. Ya venimos. ¡Shhh! <tose> Escuchan Informe RCR Especial por RCR 750 a m Usted escucha Informe RCR Especial por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en este informe especial. Estamos hablando de cine venezolano. Estamos conversando con Carmen Luis Ugueto, que es crítico de cine, columnista de la revista Dominical y del portal desde laplaza.com. Estamos hablando d e cine venezolano. Y decíamos que, por ejemplo, una película como Golpes a mi puerta. A mí, me, de esta película, Golpes a mi puerta, que habla sobre una, un, un país donde hay una dictadura, donde hay unos perseguidos y donde hay una gente、eh, tratando de. de Permanecer neutral frente a una situación de fuerza,、eh, creo que quizás es una película fundamental para ver en estos tiempos. Pero、eh, vemos que hay,、eh, q u esta e película tiene una, una particularidad. Golpes de la puerta puede ser visto en cualquier país de Latinoamérica. Porque. Es, es como, como. Es una película latinoamericana, más Exacto, que v e nacional. Exacto, y está ambientada en un supuesto país caribeño imaginario.、Uh -huh. No se dice exactamente cuál es.、Uh -huh. Es correcto. Parecida el, lo, el planteamiento que se hace allí a otra película, y es un caso interesante del cual me gustaría hablar. Hay una película、eh, cuyo uno de sus protagonistas, por cierto, trabaja en esta emisora, él junto a su padre, aunque creo que ya no está, no está mucho aquí rolando p a d i l l a creo que está nada más su, su, su papá, los sábados. Eh, que es、eh, la película se llama Antes de Morir. Esa película, Antes de Morir,、eh, fue hecha en, en el año 98, 97, por allí, y tuvo un problema. Que la película fue o sea, estuvo cerca de dos semanas nada más en cartelera, la pusieron en muy pocos cines, y el director de la película, cuyo nombre ahorita en este momento se me escapa,、eh, de verdad, de la Cerda, creo que era el, el, el, el de la Cerda, ¿sí? Clemente. Román, se me olvidó el nombre. No, no pero、sé. el asunto fue, se, se me olvidó y, y pido, le pido disculpas. Pero estaba Padilla allí, era el protagonista y estaba Bettina g r a n t Y recuerdo que、eh, la película, ellos denunciaron que la película había sido, saca, sido sacada de las la principales salas, ya estaban los grandes circuitos, y se hizo un cineforo、eh, de la película en、eh, la sala La Previsora de Caracas. Yo fui a ese cineforo y fue una experiencia maravillosa porque estaba.、Mmm, se, vimos la película, la película era muy buena y hablaba en, en específico de el, un muchacho, hijo de una, de una persona que había sido desaparecido en una dictadura. Pareciera como que el cine venezolano, en, en estas temáticas, siempre intentó como hacer una proyección hacia, hacia Latinoamérica, hacia afuera, ¿no? Y, y, y se ve en distintas películas porque lo ves en Sicario. También、Exacto. lo ves en, en Secuestro Express, también, que es una película sobre un tema que puede. Pero un, vivirse, tema, un tema muy venezolano. Claro, pero que, que lo entiende un mexicano, que lo entiende un brasileño. O sea, la cuestión claro, de,、sí. la, de, de, de esa realidad.、Eh, el cine venezolano, como que、eh, está en un, en un, eh, eh, ha estado en un intento, ¿no? Como de, de proyectarse、eh, más allá de, de, del escenario venezolano, ¿no? Sí, de hecho, yo creo que siempre lo he estado.、Uh -huh. Porque, por ejemplo, bueno, volvemos otra vez a Golpes a mi Puerta, que realmente es una película que yo creo que la gente debería ver, porque en su momento creo que no contó con mucha. O sea, no fue muy taquillera. Y es como que siempre hacen antologías y no la mencionan mucho.、Uh -huh. Pero es una película que, bueno, que puede ser entendida. De hecho, e l l a a c t ú a una, una actriz cubana, la de Fresa y Chocolate.、Uh -huh. que, Debido al tema que trata la película, es bien curioso que y a esté ahí. Sí, sin duda. Sí.、Claro. Y el guionista es Juan Carlos l e n e t el、uh -huh. dramaturgo.、Uh -huh. y, o sea, hay como, y bueno, el director es Alejandro Saderman, que es venezolano.、Uh -huh. Hay como un cóctel de nacionalidades allí. De hecho, la protagonista,、eh, una de las protagonistas es Elba Escobar y la otra es una actriz uruguaya,、uh -huh. Verónica Odo, lo、uh -huh. que se llama. Y, y bueno, es, es una película que. Que tiene mucho que ver con América Latina. Claro, en ese, en ese momento en que se estrenó en Venezuela,、eh, creo que eran otras las circunstancias del país, entonces podría entenderse como algo un poco ajeno. Pero yo、uh -huh. creo que en esta época es importante que la gente、eh, la vea por el hecho de que se habla precisamente de eso, de lo importante que es tener valores y tener convicciones e ideales, que es una cosa que en Venezuela quizás. Es triste decirlo, pero quizás se esté perdiendo un poco, ¿no? Sí. Yo creo que al final、uh -huh. eh, el cine funciona para eso:、uh -huh. para, para vernos, para entender eh, eh, la forma en que nos relacionamos con el mundo, para cuestionar nuestros valores y para mejorar, para ser mejores. Fíjate que hay una. A, a, a, uno podría ver qué está pasando en un país en una época a través, a través de, su de su cine. s Tú, tú podrías saber, por ejemplo, qué está pasando en España o qué estaba pasando en España en función del cine que se hacía en, en los 60. En España, que era un cine、eh, donde no había realidad. O sea, donde no había realidad en el sentido donde no había retrato cotidiano, sino que habían cosas como evasivas. Claro. Bueno, incluso aquí en los 80,、eh, Anzola.、Uh -huh. Eh, hizo estas comedias, esa que es con Elba Escobar, eh, eh, Anita Camacho, que quiso levantarse a Mariano Méndez,、uh -huh. se solicita motorizado con moto propia.、Uh -huh. Son un poco esas cosas de, de lo que se vivía en Venezuela:、eh, la evasión, la trivialidad.、Uh -huh. Era una buena época, ¿no? Los o 80.、Uh -huh. Eso, eh. eso eh, por ejemplo, cuando se da el boom de, este, de esta película cubana, Fresa y Chocolate. Que、eh, se t o m a c u l a Que、esa. es una gran película, con un gran actor, de hecho, con uno de los mejores actores del Caribe, creo. e Jorge Perugorría. Que,、eh, que tiene una película muy buena, por cierto, d e guión, que el guión es de Gabriel García Márquez, que se llama Edipo Alcalde. Una película、yeah. hecha en, en Colombia, es, es, es, es extraordinaria. Y el rol de él es extraordinario también. Pero esa película se tomó para la, para la taquilla. O sea, la taquilla lo tomó como una película sobre el tema homosexual. Pero cuando uno ve la película,、no. hay una crítica al, a la, al a, sistema. Al sistema y a la censura a los creadores, ¿no? Bien interesante. Claro, y es bien extraño porque Tomás j i s é de Jalea, él vivió siempre en Cuba hasta lo último, y sus películas son así. De él también es Memorias del Subdesarrollo. Correcto. Que también recomiendo que la gente la vea, porque.、Uh -huh. Cualquier parecido con la realidad. Pero Memoria s de su Desarrollo es bueno decirle a la gente y es quizás interesante n o que Memoria s de su Desarrollo es una película de las primeras horas del castrismo. Exacto, sí, en 1960. Que uno, podría, uno podría ver a Cuba a través del cine, viendo primero Memoria, de, de, Alea, viendo primero Memoria de su Desarrollo y a través de Alea, viendo primero Memoria s de su Desarrollo y viendo al final. Fue s l c h o c o a t e Fue e chocolate y tendrías una panorámica n o de, de lo que fue la creación y todo eso. Ahora fíjate,、eh, ahora vamos a hablar de lo que se、sí、ha hecho desde la vida del cine. O sea, tú, si, si pudiésemos hacer、eh, un resumen de lo bueno que ha hecho la Bella del Cine en cuanto a películas, ¿qué resaltaría allí? Bueno, realmente han habido producciones de todo tipo.、Eh, bueno, si vamos a hablar por lo menos de este año, lo que se ha estrenado este año,、eh, la película que está ahorita en cartelera, Tamara.、Mm. Yo supongo, realmente no, no estoy segura si ellos tuvieron financiamiento de la Villa del Cine, pero creo que sí, ¿no? Debe、qué? tenerlo, porque si está porque... el protagonista que está, que es bastante cercano al gobierno. No, realmente no nos conta. Este muchacho. Eh, eh, pero es un gran actor.、Eh, realmente hace un gran papel en esa película. c ó m o Se llama él Luis Fernández. Luis Fernández, que, que ha tenido posiciones bastante cercanas. Al pero、gobierno. eso lo dices tú. No, no, no. Él, él, él nunca ha dicho nada. Él nunca ha dicho nada, <risa> pero no decir nada es una forma de decir, ¿no? Pero、eh, de alguna manera, más allá de eso, ¿no? más allá de, de, de su posición, eh, eh, entiendo que la película. Para empezar, habla del caso de una mujer,、eh, y es interesante decirlo, que además está en este momento, es diputada. Exacto, es, basada en la inspirada, porque inspirada. No, no es totalmente、uh -huh. su vida, Tamara pero, Adrián. Sí, de Tamara Adrián, que, que la profesora Adrián es una gran amiga nuestra también. Pero, entonces, pero, pero fíjate, a mí me preocupa que cuando se habla de la Villa del Cine desde el, las instituciones culturales del Estado. Se privilegia el número de películas que se hacen por año. Es decir, como si el, el objetivo de la vida del cine hubiese sido masificar la producción y no darle mayor técnica, mayor calidad, mayor oportunidad a nuevos cineastas, a nuevos actores. Eso, bueno, se hicieron 54 películas en el 2015. ¿Y, y, ajá, ¿y cuántas se vieron en el cine? Bueno, hace dos, años hace dos años o tres, no recuerdo bien, estrenaron Papita Manito Stone.、Ajá. No sé si la viste. Sí. No la vi, pero la vi. Yo、recuerdo. supongo que esa también tuvo algún tipo de financiamiento. Es una película, es una comedia y realmente es muy buena. O sea, que sí se puede hacer cine financiado por el Estado y que sea un cine de calidad. Sí, realmente, yo creo que más que todo la responsabilidad recae en, en los, las personas que hacen las películas, en los directores, en los productores, en gente que, que privilegie. De, de verdad, el oficio cinematográfico y no otro tipo de cosas, porque al final el arte no tiene nada que ver con ni con un gobierno o con una situación política determinada. Lo que pasa es que ellos han querido hacer mucho, han querido utilizar de algún modo, por lo menos con estas películas,、eh, May Santa,、uh -huh. todas estas cosas. Incluso creo que hay una película de Chávez que, que van, a, van a hacer o,、uh -huh. o están haciendo, van a hacer. Vamos a, vamos a conversar de, sobre eso al regreso. Vamos al corte y seguimos en esta conversación sobre cine venezolano con Carmen Luis Ugueto. Ya venimos. Usted escucha Informe RCR Especial por RCR 750 AM. Escuchan. Informe RCR Especial por RCR 750 m Bien, ya estamos en el corte final de este informe especial sobre cine venezolano y seguimos conversando con、eh, una c r í t i c o de cine y amiga mía, de paso, que es lo más importante: que es Carmen <ríe> Luisa Hugueto, columnista de la revista Dominical y del portal desde la plaza.com. Fíjate.、Eh, En, en cuanto al cine、eh, venezolano, hay.、Eh, que yo recuerde, el cine venezolano antes del 98 era un cine donde el creador tenía、eh, el control de lo que él quería expresar. i n c l u s i v e si se hace una revisión pormenorizada del cine hecho en esa época, las críticas contra el, contra el sistema. Eh, de películas que incluso i eran financiadas por los fondos culturales、mm. del Estado,、eh, te revelaba que había una gran libertad de creación. ¿Podría desde la Villa del Cine hacerse una película hoy donde se criticara el actual sistema, por ejemplo? Yo creo que no.、Mm. Porque de hecho ellos han hecho muchas películas con temas que son, son amigables para ellos.、Mm. Como esta cosa de los próceres que hicieron Miranda. Eh, Bolívar, Bobet, Bolívar.、Uh -huh. Bueno, y sacaron documentales y de... de Zamora, creo que hicieron una. Exacto.、Eh, o sea, han convertido, han creado unos nuevos p r ó c e r e s además, Mai Santa, t a n t o Exacto, exacto ¿no? Mai Santa.、Uh -huh. Por cierto, que duró nada en cartelera esa película. Sí. Sí, tuvo o o c m como un mes. Sí. O sea, que como, como que no tuvo mucha. No t u v o mucha comida, vida. n o Ahora, fíjate, ahora, hablando de, de, de otra cosa que quizás sea, sea interesante. El, el cine venezolano, a q u e ya ha alcanzado calidad, o sea, ya tiene los pantalones largos en cuanto a calidad. Hay buenos cineastas, hay buenos actores, hay buena fotografía, hay buen sonido, hay、eh, buena imagen,、eh, etc. Ha alcanzado、eh, taquilla, o sea, ha, ha, ha logrado el cine venezolano ponerse a pelear. Con más frecuencia y no solamente con una película, cada dos años con, con, con los mayores, con Hollywood y con Europa. Yo creo que sí, de hecho, ahora se está viendo un fenómeno medio que, de algún modo, cuando la gente va al cine a ver a Edgar Ramírez, es, van a ver, no es cine venezolano, pero de algún modo、mm. es, se ven reflejados allí.、Mm -hmm. Ahorita que esté en cartelera Tamara,、eh, creo que es un buen ejemplo, igual que desde allá, la película está premiada. Yo creo que sí que la gente se está volcando a ver cine venezolano. Hay como una moda、eh, que puede ser vista favorablemente, aunque yo creo que, que también es perjudicial para el cine venezolano porque hay mucha ignorancia en cuanto al pasado. Entonces, se va a h o r i t a a ver las películas. q u Están e en cartelera y se dice eso que ahora es que están haciendo desde allá, Edgar Ramírez, todo el mundo. Ahora es que los venezolanos estamos teniendo algún peso dentro del cine, olvidando el pasado.、Mm. Yo creo que hay que apoyar el cine, el que se está haciendo ahorita, y también hay que ver o volver a ver lo que se hizo en el pasado para poder entender un poco lo que se está haciendo ahorita. Sí, pero de alguna manera se podría decir que antes no tuvimos una Edgar Ramírez protagonizando en Hollywood. Pero María Conchita Alonso hizo、uh -huh. una película con Robin Williams,、uh -huh. eh, que es Mosco in the Hudson.、Uh -huh. Y fue una persona que, bueno, estuvo de algún modo en Hollywood.、Uh -huh. eh, pero eh, quizá la, la, la repercusión que se ha tenido. Y hay con... cineastas venezolanos、uh -huh. como Jonathan Jakubowicz,、uh -huh. porque también eso se está viendo mucho aquí. Tú comentas lo de la Villa del Cine. Bueno, hay gente que, como no ve. Salida a hacer otra clase de películas en Venezuela y no tienen financiamiento, pero s i tienen talento, buscan hacer otras cosas y se van del país.、Uh -huh. Jonathan Yacouboui se l hizo、eh, Secuestro Express y bueno, tuvo cierto éxito, pero después se fue e hizo esta que también está en cartelera, que es la de Manos de Piedra,、uh -huh. que es muy buena, por cierto.、Uh -huh. Y bueno, con otro venezolano, Edgar Ramírez. Entonces,、Correcto. afuera hay. Venezolanos dirigiendo, venezolanos actuando,、uh -huh. y eso todo tiene que ver con el trabajo que se ha hecho aquí en cuanto al cine de toda la vida.、Uh -huh. Porque Edgar Ramírez no, él no nació en Hollywood, él tuvo una formación aquí. Claro. Igual que Jonathan Jacobowitz. O sea, que si no fuese por, por ejemplo, por una María Pérez Díaz, por un, un Orlando Urdaneta. Hay escuela. Por un Román Chalvó. o Porque hay que decirlo también. Román Chalvó, claro. Si no fuese por todo lo que ellos hicieron, no, Edgar no estaría allí. Exacto. O sea, Edgar es hijo de todo esto que se hizo en todo s el mundo. Exacto. Años, y de ¿no? toda esta tradición de actores. Que hay aquí que no sé si de algún modo la gente, como que no, no los tiene mucho en cuenta. Bueno, hace un año fue que murió Gustavo Rodríguez, que es una figura que es un actor con bastante peso y con una tradición aquí. El mismo、uh -huh. Daniel Alvarado, que no sé dónde estará metido,、uh -huh. es un actor brillante aquí de la cinematografía nacional.、Uh -huh. Miguel Ángel Landa, que quizás es uno de los más repetidos, más e n n a n d o u a neta en el cine, ¿no? Si nos ponemos、Angelanda. a contar la cantidad de películas de Miguel Ángel Landa, creo que, yo creo que sería muy bueno hacer, contar sí, cuántas películas tiene. n Miguel Ángel Landa y Orlando Urdaneta, porque creo que aparecen en, en buena parte de la, de la cinematografía venezolana y, sobre todo, de los principales. En el caso de Román Chalvo, yo creo que Román tenía una especie de fetiche con ellos dos, con, con, tanto con. con eh, eh, Orlando r o d r a g e s t á como con Miguel Angelanda, ¿no? Claro, y fíjate que、eh, el mercado de cine en Venezuela era tan bueno antes, ahora, bueno, la villa del cine, ¿no? Que un director mexicano como Mauricio Warleston se vino a Venezuela e hizo toda su filmografía en Venezuela.、Uh -huh. Eso al, parece que hay mucha gente que, como que no, no, no saben esos detalles. No se puede hablar del cine venezolano desde hace 17 años para acá porque hay un pasado. Y no le falta a este cine que se está haciendo desde la vida del cine un poquito de realidad. Cosas como, por ejemplo, que se llevara al cine,、eh, como hizo Román Chalvo, el libro Cuatro Crímenes Cuatro Poderes,、eh, en buena parte de, su, de sus planteamientos, a través del de,、eh, Cangrejo I y Cangrejo II, o lo que hizo, por ejemplo, lo que se hizo con m a c u l a Mujer de Policía, una, una cuestión de la realidad. ¿No le falta un poquito eso a la vida del cine? O sea, no, no,、eh, a pesar de que tenemos ahorita、eh, la película Tamara. Pero, por ejemplo, estamos hablando de casos como el、eh, caso sonados s criminales, como el del caso del mundo chirino, por ejemplo. Se、eh, hizo una película. Se hizo una película. Pero que、eh, no realmente. Y creo, no... Y que, y que no tuvo la repercusión que pudo haber tenido. Y además de eso, tenemos otro problema: que es que el, sal, el apoyo que se puede dar desde los canales de televisión a la proyección de películas dentro de su parrilla es prácticamente escaso. No, no se ve ni siquiera los propios canales del Estado. Exacto, sí. Pareciera que no hay un interés por, por exponer, al menos que sea el caso, por ejemplo, del hombre de las dificultades, que eso sí, bueno, cuando salió, pero por motivos políticos. Yo、uh -huh. creo que el cine, el arte, tiene que despolitizarse.、Uh -huh. No puedes relacionar todo con lo mismo,、uh -huh. porque el arte es libre. No puedes、eh, darle tu apoyo a un director o a un actor porque sea de un partido político determinado. Claro, pero en el caso particular. De, de los canales principales de Venezuela, todos tenían, si bien en algunos casos era un espacio、eh, marginal dentro de su programación. En el caso de Venevisión, Venevisión tenía un espacio, y yo lo recuerdo, lo recuerdo muy bien, que era una cosa que llamaban el cine, cine matiné, que era los sábados antes de sábado sensacional. Y era películas venezolanas fundamentalmente. RCTV tenía un espacio importante en su programación también para el cine venezolano. Tradicionalmente, en Semana Santa se veía la película, en RCTV era la película Domingo de Resurrección. Exacto,、eh, de Olegario y, Barrera. Y de Olegario Barrera, cosas, cosas como esas. Parece que eso,、eh, lo, ni siquiera en los propios canales del Estado, que el Estado está financiando la vida del cine y los canales del Estado no incluyen en su programación las 55 películas de 2015, por ejemplo. Sí, realmente、eh, creo que el, el arte. De algún modo ha sido muy descuidado en eso. No sé si tiene que ver con que el público no está interesado o ha politizado todos los espacios, o realmente no, no comprendo muy bien eso, pero yo creo que existe Internet y que la gente debería buscar por sus propios medios de ver películas venezolanas, de informarse. Para no seguir repitiendo eso tan feo de que el cine venezolano es solo prostitutas y malandros, ¿no?、Uh -huh. Eso es una muy buena forma de terminar este informe especial. De invitar a la gente a ver cine, porque efectivamente la mejor forma de conocer del cine es viéndolo. Porque si uno lo que hace es escuchar a otro hablando de cine, como estamos haciendo nosotros acá, que vemos muchos cines, porque no tenemos oficio, y cuando, o mejor dicho, <risa> tenemos oficio, pero cuando tenemos el tiempo libre, lo dedicamos a ver cine. Y yo creo que lo mejor que se puede hacer es, en efecto, ver el cine para poderlo criticar. Con base, Carmen ha sido un gran. Gran placer conversar contigo. Muchas gracias. Igualmente, gracias a ti por invitarme. Gracias a ustedes, amigas y amigos, por haber escuchado este informe especial. Nos despedimos, como siempre, a nombre de este gran equipo: Jaime n Estares en la gerencia general de la emisora, Javier Pereira en la gerencia de información, Claudia Camperos en la gerencia de producción. En la producción estuvo Génesis Ochoa y en los controles estuvo Jan Martínez. Daniel Lara les habló hasta esta hora, será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. RCR presentó. Informe RCR Especial.